Un gusto reencontrarnos después de varias semanas con el señor Julio Gacia que regresa con su columna canábica. ¿Cómo le va, Julio? Muy bien, muy buen día a todos y a todas. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo lo trata la lluvia? Bien, hacía falta un poquito de agua. este Esperemos que no sea tan intensa. La ¿Qué cosa. le pasa a las plantas que están al aire libre en la intemperie cuando llueve mucho? Bueno, hay que tener mucho cuidado. La lluvia es primero por el, por el peso de de las ramas mojadas, las plantas mojadas y por otro lado el tema de la, de la inundación porque la, la raíz y no puede estar mucho tiempo con mucha agua no es, es un veneno como es que se pudre o que se puede pudrir la raíz uh -huh. entonces hay que tener mucho cuidado eh, en ese en y, esos casos. ¿y qué, qué alternativas hay cuando uno la tiene que cubrir tiene que tratar de hacerle algo a la planta y alguna como para... alguna cubierta uh -huh. por eso se recomiendan por eso se usan lo, lo, los, los espacios exteriores este son pocos los que en general tratan de, de tenerlas a cubierta por uh -huh. no solo por el por la lluvia también por la piedra por el viento Entonces el exterior suele ser un poco hostil, sobre todo cuando hay mucha lluvia. Bien, pasamos de la lluvia a esta semana complicada para todo lo que tiene que ver con el cannabis en la República Argentina. Porque ayer eh, iba o estaba previsto el tratamiento de la ley de cannabis industrial, podría llamarse así. Exactamente. Y no hubo quórum. No hubo quórum porque entró el tratamiento de esta ley junto a otras leyes internacionales y que hizo parte de la oposición, que hizo parte de Juntos por el Cambio, decidió no asistir a la reunión y... Esta ley, por supuesto, quedó sin tratarse o sin debatirse, eh, está esperando... Había, había tenido aprobación de las dos comisiones este, sí. del Senado, entonces uh -huh. ya tenía podía tomar estado parlamentario entrar al recinto para ser votada. Uh -huh. Bueno, la semana pasada, que tuvo el gusto de estar con Juan Pablo acá, lo habíamos uh -huh. anticipado, dijimos, bueno, esperemos a ver qué pasa, porque la ley va a entrar no solamente, bueno, es un paquete de leyes que entra, entre las leyes que ingresaban al Congreso estaba la ley de tierras y la ley de envases, y entonces había un poco de, de resquemores al respecto que se fueron confirmando durante el transcurso de esta semana porque no hubo quórum para que la ley fuera tratada en el Congreso este de modo que es posible que esta ley no sea tratada en este año y no sea aprobada en este año y, y al pasar para el año que viene este Al pasar para dentro de unos días <risa> porque hay una nueva composición en exactamente una semana Tal cual Entonces va a tener este, que enfrentarse a una nueva composición, va a tener que ir de nuevo a comisiones, eh, y entonces ya estamos hablando del 2022, ¿no? Veníamos de un año muy provechoso, este año ha sido un año atípico para, para las luchas canábicas uh -huh. este, eh, y, y para la ampliación de derechos. Veníamos bien, pero a la miércoles este sobre fin de año, nos topamos con dos cosas. Por un lado, la, la oposición de Justo por el Cambio, que no que, que no está desafinando, en general está siendo... Este, siendo oposición en todo, a, a, lamentablemente el rol opositor viene siendo medio pobre o bastante pobre y deja mucho que desear empezando por por boicotear una cuarentena, este hasta bloquear las este, el tratamiento de leyes que ya que ya tenían un, incluso dentro de Juntos por el Cambio un, un, un uh -huh. gran consenso, pero bueno, fue dentro del núcleo de Juntos por el Cambio este que se da esta esta falta de quórum. Eh, pero no solo es eso, eh también tenemos otro actor que a tener en cuenta que, que es el plástico. Y no es la primera vez que el cannabis se choca con el plástico. A ver, ¿cómo es eso? Digamos que hace 80 años atrás, cuando nace el prohibicionismo, el prohibicionismo tiene dos grandes patas. Una de las patas son los intereses económicos comerciales ¿Sí? y otra de las patas son los controles poblacionales o excusas para ejercer políticas, este en este caso fueron políticas eh, represivas y de exclusión uh -huh. contra las minorías en, eh, de, de, de afrodescendientes y de latinos en, en Estados Unidos. no uh -huh. Entonces, dentro del prohibicionismo, por un lado era una herramienta de control poblacional, pero por otro lado era una, era una lucha de Este, de grandes poderes económicos, y acá no nos estamos enfrentando simplemente al plástico, como así surgió todo con la gran DuPont en Estados Unidos hace 80 años, y su gran lobby contra el cáñamo y, y, y en favor de, de la industria petroquímica, porque a ese rubro pertenece pertenece a la industria, este, la, la empresa esta du, DuPont, uh -huh. la famosa DuPont, este, y desde allí viene esta batalla contra contra los eh, productos económicos No, no renovables devos de, de, del petróleo no como el plástico o sea Entonces, porque el cáñamo el, cáñamo, el po cáñamo podría reemplazar a los envases o, o, o es la materia prima con la que sí. podrían realizarse envases que hoy se hacen Eh, con derivados del petróleo exactamente el plástico es el futuro de los biopolímeros que van a reemplazar el, al plástico que, que viene a los plásticos que vienen de, de derivados fósiles no del petróleo sí. de hecho coca-cola que es la perdón por el por el, por, por el chivo pero que es la mayor este contaminante de plásticos que tenemos a nivel mundial hoy en día está invirtiendo y, y, y se está poniendo las barbas en remojo con el cáñamo, porque va a ser la alternativa pero mientras tanto la industria pero petroquímica, petroquímica también participa de estos lobbies este que no dejan que no dejan de nacer hasta esta esta vieja industria del cáñamo el cáñamo es, es un material muy noble y muy utilizado hace hace siglos este bueno nuevamente entre entre idas y vueltas de, de oposición y oficialismo eh, y industria versus industrias viejas versus industrias nuevas, hemos quedado nuevamente embretados ahí no. y, y se pospone todo para el año que viene. Ayer una, una manifestación bastante grande hubo este en el Congreso, donde hubo, bueno, hubo muchas organizaciones que se, que se plantaron frente al Congreso para, para reclamar la rápida... Este, sanción de la ley. Esperemos que se pueda resolver, no sé si existirá la posibilidad, en, quedan muy pocos días para que esto pueda llegar a darse, pero si no, lamentablemente ya estamos en 2022. Claro, eh, ayer hubo una manifestación también de organizaciones que reclamaron por la ley de envases eh, con inclusión social, eh, en la misma sesión iba a tratarse la ley de, eh, de la industrialización del cannabis, eh, y bueno, por la inasistencia de parte de la oposición, estas leyes quedaron, o estos proyectos quedaron sin ser tratados. ¿Podría perder Estado parlamentario eh, la ley de industrialización del cannabis si no se trata en un corto plazo? Debería volver a pasar por las comisiones, uh -huh. para que se formen las comisiones primero tienen que decidirse si quiénes van a ser las autoridades de las comisiones, para eso va a haber seguramente disputas políticas que se van a disputar la presidencia de cada comisión, uh -huh. así que hasta que no se resuelvan este la nueva conformación, no solo de, o sea, va a cambiar la composición de, de la Cámara de Diputados porque cambian, asumen los nuevos diputados electos y, y se van los que cumplieron su mandato, pero a su vez hay que volver a formar las comisiones este y esperar a que esté todo listo para poder Este, volver a, a presentarlo en comisiones y, y que pase al recinto. Estado parlamentario todavía no pierde, este porque no se han dado los tiempos para eso, uh -huh. pero esperemos que en 2022 eh, volvamos con la misma intensidad y con la misma dinámica que tuvimos en 2021, que es un año, la verdad, que bastante bueno este para, para la industria del cannabis y en y y materia de derechos también. ¿Algo más, Julio? Nada más. Nos reencontramos la próxima semana con Julio Caño Gaccia, nuestro columnista canábico. Su cuento de La Buena Pipa va a regresar el próximo viernes.